Clopirón, sesdec unu naudec Procedimiento método procedo Proceder al registro de los votos procedi por la registrado de la bochoi Proponer, ofrecer, proponi. El hombre propone y Dios dispone. Homo proponas, Dio disponas. Cabalgar, montar, raidi. Montar, apelo. Raidi Sensele. Montar a pelo. Raidi Sensele. Dañarse o agarrotarse. Raipi. El motor se agarrotó. La motoro, Raipis. Derecho. Legal. Araito, Su derecho al trono. Lia Raito al trono. Respeto. Respecto. Presentar sus respetos a uno. Presenti al IU. Siain salutoin. Permanecer. Resti. La situación permanece grave. La situación restas seriosa. La situación permanece grave. La situación restas seriosa. Relacionarse. Tener relación. Rilati. Relacionar una persona con otra. Rilati personon kun alia. Observar. Notar. Rimarki. Notar algo a primera vista. Rimarki ion. Unua vide. Medio recurso. Rimedo. Aplicar todos los recursos posibles. Apliqui chiuin eblain rimedoin. Aplicar todos los recursos posibles. Apliqui chiuin eblain rimedoin. Correa, rimedo. Correa sin fin. Continúa rimedo. Sandalia, rimensuo. Se abrochó la sandalia. Li agrafis la rimensuo. saber es sí. El saber no ocupa lugar, sí o ne llenas. Enterar, hacer saber, informar, es sí. Enterarse de lo que pasa, pritio o casanta. Enterarse De lo que pasa. Pritio o cazanta. Seguir detrás después. Sekvi. Ana le siguió paso a paso. Ana sekvis lin lau pase. Ana le siguió paso a paso. Ana sekvis lin Laupache. Esfuerzo por encontrar serchi buscar la solución a un problema serchi la solvon de problema disolver resolver solucionar Solvi. Solucionar un problema. Solvi problemon. Hacer deslizar. Meter hábilmente. Sovi. Deslizó un billete en su bolsillo. Li ensoris bileton. En Sian Potion. Deslizó un billete en su bolsillo. Li en Shoris, bileton en Sian Potion. Estudiar. Study. Estudiar para médico. Estudiar para maestro. Estudi. Por sisto, Estudi por este instruisto. Estudiar para médico. Estudiar para maestro. Estudi por este sisto, Estudi por este instruisto. Bastar ser suficiente. sufiche esto te basta. Tío, estas sufiche al vi. Deber, adeudar. Shuldi. a qué debo tan grata visita? Al kio mi shuldas la visito. ¿A qué debo tan grata visita? Al kio mi shuldas la visito. Sin embargo, no obstante, tamen. Sin embargo, él está aquí. Tamen li estas chiti. Sin embargo, él está aquí. Tamen li. Estas chitie. Curtir. Tani. El curtidor curte el cuero. La tanisto. Tanichas la felo. Tarea. De un escolar. Tasco. Tarea para casa. Jaime Farota Tasco. Ser apto, servir para. Tauga. Un obrero muy apto. Tre Tauga laboristo. Técnico, técnico. Terminología técnica. Técnica. Terminología. Escribir. Producir obra. Verki. Escribir una novela. Verki romano. Verosímil. Vershaina. Eso es cierto. Es verosímil. Tío, esta es Vera. Esta es Verxaina. Viajar, voyaggi, viajar por España, voyaggi tra hispanullo. El camino adecuado, voyiro, ese es el camino adecuado. Tiu estas la voyiro. Ese es el camino adecuado. Tiu estas la voyiro.